En la primera parte del programa lo que vamos a hacer es repasar un poquito por encima todo lo que ha dado de sí esta cuarta temporada de Euskal Música, un programa que comenzó el 18 de septiembre del 2014 y que concluye hoy jueves 25 de junio del 2015 lo que es esta cuarta temporada decir con ello pues vamos con un par de noticias la primera de ellas es la despedida del mítico grupo musical vizca guitarra oscorry que dirá adiós este mismo año ya que han decidido pues dejar los escenarios en el mes de noviembre tras 40 años de recorrido el grupo que lidera el cantante nacho de Felipe comenzará su última gira en septiembre en el festival geto Folk Y su último concierto lo, hará, lo pues, dará en el Arriaga de Bilbo a finales del mes de noviembre. El grupo de folk, nacido en la capital vizcaína, tiene a sus espaldas 40 años de recorrido con grandes éxitos. Su primera aparición fue durante la efervescencia de pues Stock Amairu en 1971, aunque no grabó el primer trabajo discográfico hasta 1975. A partir de entonces... Eh, Oscorri ha compuesto numerosas piezas Que han quedado grabadas en la memoria De la música de Euskal Herria, Repartidas en más de 20 discos Pues lo dicho Oscorri que dejará de Subirse a los escenarios Dejará de grabar discos en el mes de noviembre Con esa gira extensa Que va a recorrer prácticamente toda Euskal Herria. Aquí en Iruña los tendremos El 11 de noviembre Nos vamos con las fiestas de Barañay, ya que las chongas tenemos un montón de actividades. Por ejemplo, hoy mismito, jueves 25, dentro de poquito, a partir de las 11 de la noche, estarán a Acor, Sorinho, Karoyan y Yosuyon y más. El día viernes tenemos un concierto interesante a partir de las 12 de la noche con los grupos Ucán, Raperos de Maús y Banda Basotti. El sábado 27 tenemos Tricky Dance y el domingo a partir de las 8 de la tarde estará Chuchín Ibáñez en las chondas de Barañáin. Y como no, desde aquí de Euskal Música, felicitar a la formación de Peralta Mós, que ha sido uno de los tres ganadores del concurso nacional de maquetas Galleta Rock. El 25 de julio actuarán junto a 7 kilos y título armado en la plaza de Aguilar de Campo a partir de las 10 de la noche. Desde aquí, desde Euskal Música, por supuesto, enhorabuena a esta formación de Peralta Mós, que ha sido uno de los tres ganadores de ese concurso nacional de maquetas Galleta Rock. Y dicho todo esto, pues vamos a empezar ahora sí que sí lo que es el programa de Euskal Música en Berriozar y Ratia en el 10.8 de la FM ya sabes que estamos contigo cada jueves en riguroso directo, cada fin de semana en repetición en redifusión entre las 6 y las 7 y media de la tarde, ya sabes que está en marcha desde hace bastante tiempo lo que es el Facebook de Euskal Música facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia, que aunque hoy concluye Euskal Música, pues el Facebook va a seguir activo durante todo este verano pues para compartir contigo las noticias referentes a la música de Euskal Herria los eh, videoclips, eh, agenda de conciertos Eh, temas musicales, bueno, en definitiva, lo que venimos colgando siempre en el Facebook del programa eh, facebook.com/euskalmusicaberriozariratia. Y vamos a empezar el programa de hoy de Euskal Música como lo comenzábamos en esta cuarta temporada, un 18 de septiembre del 2014, lo hacimo lo hacíamos con la formación Vendetta, una banda surgida del seno de Escalaria que en 2007, Vendetta pues prosigue este con este CD, Fuimos, Somos y Seremos, su celebrada marcha triunfal, grabado en el sol por Iker Piedrafita, quien se encargó de tocar los teclados, Fuimos, Somos y Seremos alberga 12 canciones reinventándose el quinteto por tercera vez y en una suerte de más difícil todavía reinventando el género por ellos auspiciado, Vendetta continúa abriendo nuevos y sugerentes caminos con el presente disco, recorriéndolos con paso Firme y decidido No había salido todavía el 13 balas Llegó para Navidad, llegó para la Feria de Durango Para la Durango Coatzoka Pero cuando comenzábamos Euskal Música El 18 de septiembre, comenzamos Disfrutando y saboreando Dos de los temas de este tercer álbum de Vendetta Fuimos, somos y seremos Los temas Cerca del Mar Y Udarako Gauluseak Música Qué te cuesta entenderlo Ser humano cuando yo no Pensaba que estaba de paso tenía miedo a sonreír a reír y a llorar luego Qué te cuesta entenderlo en Aquel tiempo en el que joven fui fronteras que dictaban dónde ir dónde vivir según tu basta en tu raza y aquí estaremos siempre cerca del mar lejos de la autoridad ya que que nunca nos comprende donde al hablar nunca pararemos ya un sorbo si lo dan mi gente Que te cuesta entenderlo En aquel tiempo en el creer joven fui la mujer sufrió el maltrato madre tierra sucumbió An no respetado Ahora toca despedirme orgulloso de pensar que yo Inés sobre una tierra que mi pueblo defendió que mi corazón bombea Y aquí estaremos siempre cerca del mar lejos de la autoridad Ya que que nunca nos comprende donde la bla nunca paran de brillar Tú soft for si love gente Ego esta canción llamando a la esperanza Esperanza de algún día poder cantarla Escribo en el papel las lágrimas que eman a mi ilusión Que eman a mi ilusión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 Nunca parander vigia Tu shortstop si los damnigante ¿Sabes tú dascutik kilometro a que vim periar Dosse di denni fennean Vaticano è orzanico sì La natura scudi deve catturico vin di doda di zanaurra colace tanto sì Preso di senean ha resi a Señale eskutik da tu descudi, dal munduan bibi, ikusi la che davat mundu an, ti jawre ti cusì, eri tappando an i sene an, uru a Feru con te grischia nartean argisper via chi corsi catturato da, daracogal lutea carstione n'corde a catturato deus calo ricco Aquí están sonando voces de los temas incluidos en el tercer trabajo discográfico para Vendetta. El álbum "Fuimos, somos y seremos" Achogar eta Bihar. Udara Coca u Luce. Dos de los temas, cerca del mar. Indala Coca u con estos dos temas. Comentamos el programa Euska la Música la Cuarta de un corada el 18 de septiembre del 2014. Está bien la guitarra y a la voz, Felipe Repalas al trombón y a la voz, Rubén Antona la trompeta y a los coros, Enrique Ruviño a la batería y percusión y Luisilio Calandraca al bajo con y voz. Y así comenzamos también el programa de hoy de Busca Música, la sintonía del 100.8 de la FM en Berriozar y Ratia, en este último programa de la temporada, de esta ya cuarta temporada con todos vosotros, con todas vosotras, ofreciéndote 90 minutos más lo referente a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, en esta cuarta temporada, ya que en anteriores temporadas pues hemos estado de 7 a 9 de la tarde de 9 a 11 de la noche, bueno que hemos hecho muchos cambios horarios pero ahora parece que la temporada anterior y esta ya nos hemos fijado eh, los jueves de 6 a 7 y media de la tarde, y si Dios quiere y si no pasa nada la temporada que viene también volveremos a estar contigo el jueves de 6 a 7 y media de la tarde ha habido muchos especiales aquí en Euskal Música en esta temporada, hemos tenido el especial de la farron y es que este año Se ha celebrado en la localidad de Sangüesa Lo hicimos el 2 de octubre y el 16 de octubre El 27 de noviembre hicimos un programa especial A la banda de Norte de Nafarroa, Esian Con motivo de la salida de nuevo disco Y con motivo de la visita del vocalista y guitarrista De la banda Fran a los estudios de Berriozar y Ratia También tuvimos un poquito un repaso especial Al rock Que se celebra últimamente entre Atarrabia y Burro lata entre cementerios. Pues el 25 de diciembre realizamos un especial con motivo de esa 17a edición con los grupos Cop, Talco, Narco, Sian, Kasbat, Aspen Cat, Vendetta, Estricalla, Snebelcha y Serdi Gorria y la formación Arcada Social. También tuvimos un programa especial dedicado al recuerdo, a la música de los 80. Eso fue el 5 de febrero con, entre otros, Urch, Negu o MCD, La Polla o Cortatu. Y también, pues, eh, tuvimos una mención especial, ya que lo hicimos con el Ator Chu Rock. También tuvimos un programa entero especial para el Berrogei Minutu Rock, antes llamado Calera Rock, Que, pues en ese programa especial del 26 de febrero pues realizábamos pues es especial con motivo pues de la primera edición del berro gay minuto rock que se celebró dos días más tarde en Durango con los grupos sea má los chicos del maíz anestesia esian y esquide oliva gorriac en core caótico gornos beta Garry, y serdi gorriac y la formación de con dos. Y pues eh, terminamos esos programas especiales con el programa especial más importante para el programa Euskal Música, ya que el 12 de marzo Euskal Música hacía 150 programas en Berriozar y Ratia y pues lo tiramos todo por la ventana porque regalábamos dos lotes de CDs, porque hicimos un repaso exhaustivo a esos 150 programas y porque nos fuimos de horario. Estuvimos de 6 a 9 de la tarde. Esos fueron, pues, todos los especiales que hemos tenido en Euskal Música en esta temporada 2014-2015. Y si te parece, pues vamos a irnos al recuerdo. Nos vamos a ir a ese 5 de febrero, donde, bueno, como bien has podido escuchar, eh, tuvimos música de los 80. Eh... Podía destacar a Neuorriak, a Urch, a MCD, a La Polla, a Sarama, a un montón de grupos que sonaron, pero me voy a quedar con los eh, ya míticos Cortatu, con Fermín Muruza y toda su gente, con dos temas, el Sarri Sarri y el tema Echerat extraído de ese álbum que grabaron el 1 de septiembre eh, de 1988 en Iruña, que después le llamarían Aske Guda Dancha. Pues nos quedamos con esos dos temas, con el, los clásicos Sarri Sarri y Echera de Cortatu. Se delata, cades arrita. Se vai de questo coa no be pajella, tu troguento che ne era rea. Sarri sarri sarisari sarisari sarri. Sarri sarri sarisari sarisari a tu. Sarri sarri sarisari sarisari a tu. Ti datigo a cancire mi difensu se a maiaca, consultela. E ta Sarisarisarisarisari Sarisarisarisarisarisari Sari Sarisarisarisarisarisari Saiango so te atto doyo sabori Está que se pasa sin que nadie onda, cuando hace la danza sin arritar. Se va a gusteco a donde me falta dielas dos de cuento en el alea. Saris, sarri saris, saris, saris. Saris, saris, saris, saris, saris batu. Saris, saris, saris, saris, saris batu. Saris, saris, saris, avisame avisame a ti Cristo mar. Sarri sarri sarri sarri sarri dimatu Sarri sarri sarri sarri ibasoa sarri sarri sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Recordando como uno de los míticos, Cortatú, sí, sí, sí. con esos temas, Shari, Shari este álbum en directo, Xerath, grabado el 1 de septiembre de 1988 en Iluña, bajo el nombre de Asken, Buda Lancha. También son Ours, Neguo, Riak, La Polla y un montón, montón de grupos más. En ese especial que realizamos el 5 de febrero, aquí en el 100.8, en el programa Euskal Música. Y también vamos a recordar otro especial El que realizamos el 27 de noviembre A la formación del norte de Nafarroa, Esián Realizamos un repaso a toda su trayectoria musical, a todos sus discos... ...y además eh, terminamos ese programa especial con la visita de Fran, voz y guitarra... ...de la formación Esian, que estuvo con nosotros pues hablándonos de toda la trayectoria musical de la banda... ...y hablándonos por supuesto de todos sus discos, de toda la gente de conciertos... ...bueno, un programa bastante, bastante chulo, un programa especial dedicado a Esian... ...que tiene una, una unión especial con el Valle de la Sacana, Esian se juntó en 2006... Y casi al rato pues tenía ya compuesto el tema Maite Dugu Que se incluiría en el recopilatorio Músicas Sanaka Indartus En 2007 Sian autogestiona su primer disco de título Maite Dugu eh, La banda pues eh, ha despuntado desde el comienzo de, eh, de su carrera musical Directos a raudales, palones, cambios en la formación significativos Y exitosas canciones escritas para diferentes asociaciones de rock Con letras de actitud identitaria Eso es más o menos como se le conoce A esta banda, a la banda Esian Esian edita su sexto disco Con el título Egalac Astindud Sacudiendo las alas de discos nos lo presentó, lo ha dicho Fran En ese programa especial que tuvimos El 27 de noviembre Y de él te vamos a extraer dos de los temas Los temas Sembat Kolpe Y Non saude GOLPE Farroa desde la sacana Nos llega esta banda Nos llega Esian con este nuevo trabajo discográfico El Galakastinud Banda compuesta por Iker a la guitarra, Aitor al trombón Eneko a la trompeta, Sulini a las voces Igocha Saxo, Fran a la voz y guitarra Aritz a la batería Y Xavi al bajo Sonando El sencillo presentación de este nuevo Larga duración non saude Anteriormente escuchábamos el tema Sempat Golpe Temas marchosos, temas que te hacen bailar. En total son 14 los temas que te puedes encontrar en este nuevo larga duración para esta banda, para Esión. El Galax, Ashtynut, a bajo el amiga Vagamiga. Y acabamos el repaso a esta temporada de Euskal Música con algo importante, con las entrevistas. Y es que, por teléfono y por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, ¿eh? por el programa Euskal Música, han pasado un montón de gente. Te cuento, Alchatu, Zartaco K, Insomnio Crónico, Lurra, Esian, Esquean Cristó, Perro Kinky, Entre Rejas, Escaquetán, Accord, Anaya yo Yosuyo Nimas, Seyurte, Line y Gobernorson... Los grupos que hemos entrevistado o vía telefónica... ...o oh, pues eh, que se han pasado por aquí por los estudios de Berriozar... ...y Ratia por el, programa, por el programa Euskal Música... ...para presentarnos sus discos... ...para hablarnos de su trayectoria musical... ...de sus conciertos en definitiva... ...de un montón de cosas... ...y también hay que dar las gracias por supuesto... ...a nuestros compañeros de ratia ...el magazine de las mañanas... ...el pasalecu... ...que también pues nos han pasado eh, gustosamente... Eh, ...entrevistas como por ejemplo... ...la de Ruper Ordórica... ...entre ellos y un servidor... ...hemos hecho posible... Pues que los grupos se dieran a conocer Aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia En Euskal Música Nos vamos a quedar con uno de ellos Nos vamos a quedar con Line Con la formación de cinco jóvenes de Villabona Que nacen en 2008 Y hay que comentar Pues que Lady y Cristina han sido las dos cantantes Y eso ha marcado a la banda Las comparaciones no se hicieron tardar Con renombrados grupos estatales Pero será la versión de la canción Sure Doñua de Lord Que colgaron en Youtube La que les eh, pues aupó Con miles y miles de visitas Subieron a muchos escenarios Ganaron en 2009 el premio a la mejor maqueta de Radio Gastea Tocaron nada más y nada menos que en el festival BBK Live Y pues Line ha editado dos discos hasta la fecha Line en 2009 y joac en 2011 Ahora regresan al panorama musical Con este su tercer larga duración Titulado Chimele tak. Y lo que vamos a escuchar son los temas Iritsiko Da Eguna, eh, que es una canción que se acerca a los dos discos anteriores de Line, se escribe a una persona que está fuera de casa, plena de sentimientos y los sonidos del saxo, pues te dan un poquito de jazz a esta canción sentimental, y el otro tema es el tema titulado Aireann. Mugichen Da Otro de los temas interesantes Donde esta canción Pues su pura nostalgia La compuso Imanol Ex Line Y pone al grupo En carne de gallina Con su belleza Nos quedamos pues Con estos dos temas De este nuevo trabajo discográfico De Line Música Soy Euskal Música, soy una de las cantantes de Line, Leire. El bajo el sello discográfico Vagaviga, ahí están sonando dos de los temas incluidos en lo que es este tercer trabajo discográfico para la banda LINE, el álbum Chimela Teac. Antes escuchábamos el tema Ayrístico Daeguna y ahora escuchamos este tema Ayrán Muguchendá. Lo escuchas y lo disfrutas en la sintonía del 100.8 en Berriozat y Ratia como cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media, compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Música. Nueva cita, el sábado y el domingo, en la misma franja horaria en repetición. Y si no, en cuanto acaba el programa lo colgamos en el Facebook, en facebook.com barra Euskal Música de Riozar y Ratía. Vamos a acabar este pequeño repaso Que hemos dado a pues Lo que ha sido la temporada de Euskal Música En este año 2014-2015, cuarta temporada de Euskal Música en Berriozar y Ratia Y lo vamos a hacer con otro de los grupos que también se pasó por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia Para presentarnos, esta vez, su primer trabajo discográfico Son de Iruña, se hacen llamar Yosuyónimas y el álbum se hace llamar Menos Punk y Más Rancheras No vamos a extraer ningún tema del disco, ya que, pues, eh, se pasaron por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia Por Euskal Música, e hicimos la entrevista pertinente y después pues eh, se trajeron el acordeón eh, se trajeron las guitarras y nos deleitaron con dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración que mejor que escucharlos en directo aquí en Euskal Música, en Berliozar y Ratia za war, war, bi yatakiler, kasu regretai. Ya pai, Gimala, jaipua biztidera Ni nahi agodet Infernura joan Iapaitzen bizitza Uberen agap Gezurratzean bizitza Zeruna Nik ez gau Aiz eurun Habeiz tango den Mapaiz petabioz Infernura zuten Tentu gozze Ira terroriztak Beren azte amur Dildotako jauna Ka boroga ganaren zaka guztiak vera zu Bellistaraioa ta faisakoa dela mayoelen be manos ziren murgilduta errepresioa lortuz duten behingo batez estatura suntzitzea sortuz duten bide hartan ipinitzen ilusioa zauda gure aito namorrek calera tu tutto no vola <risa> la farroa! posti <risa> tutti io starebbe ste da español vect blood gas matua da ye laidu ten moldea bi vez utrea doatia re daga de hacia, la pegida ustio patera so tua Auztok demokrazia bai dauka u saite biña ezkin ut ben mene hatu goyan bujiriolo berrezer ber bi fato ondivetatento ter republica taslosbiga bai ol ka Pues ahí está, eh, es. dos canciones que nos deleitaron en directo en el programa Buscar Música en Berriozar y Ratia, Jesu Jon y más después de la entrevista que realizamos a la banda. Pues así te ha sido un pequeño el repaso, pequeño repaso el que hemos dado a pues lo que ha sido así la Temporada 2014-2015 de Euskal Música en Berriozar y Ratia hemos tenido especiales, en Lafarrónies ese especial sobre Isla Banda de Norte Nafarroa Sian, el Ator Rock, un especial sobre música de los 80 con Urch Neuorriak MCD, la Polla Cortatu etc etc etc. También el Berro Berrogame Minutu Rock y ese programa especial con motivo de 50 del 150 programa de Euskal Música que realizamos el 12 de marzo entre las 6 y las 9 de la noche y después pues las entrevistas que hemos tenido ...entre ellos al Chatú, Esían, Esquian Cristo... ...Yosuyón y Imas, Anay, Arreba, Klein o Gobernors... ...entre un montón de grupos que han pasado por aquí... ...por Euskal Música, por Berriozar y Ratia... ...o les hemos hecho la entrevista a través del hilo telefónico. Pues lo ha dicho, que nosotros que vamos a continuar ofreciendo temas... ...música después de este pequeño repaso que hemos dado... ...a esta cuarta temporada de Euskal Música en Berriozar y Ratia... Aún nos quedan bastante minutos para pues disfrutar... ...de auténticos temas que...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 formación Anestesia, con su nuevo larga duración Circulutic Espiralera. Y es que ha vuelto Anestesia, este grupo tan renombrado en la escena de Euskal Herria, está de vuelta, tras 26 años de andadura y 9 no desde que publicaran su último trabajo discográfico. Este cuarteto de pues ha preparado 13 nuevas canciones, Pocas presentaciones le hacen falta al grupo, que con este último llevan nueve trabajos de estudio, dos maquetas, anestesia cerebral y moralidad, un EP Toki Berean y 5 LPs CDs. Gorot Toaren Aoucha en 1993, Eranchun en 1995, q en 1997, ultra communication en el 2000 y Terapia en el 2006. Ahora regresan con este nuevo larga duración Circulpik Espiralera, formado por 13 canciones. Entre ellas las que escuchamos el segundo corte Noraino vs Nondik, puesto que estamos escuchando los últimos compases del noveno corte del álbum R. Ahí está la caña, y la contundencia de esta formación, la caña y la contundencia de anestesia con este nuevo larga duración. Y nosotros que nos vamos ahora con un álbum en directo. Nos vamos a ir con Governors que con este álbum pues cierran un ciclo con la presentación de este álbum en directo Sugarayan, un álbum grabado Más concretamente en la Sala Santana 27 de Bilbo el pasado 24 de enero del 2015. Hay que comentar que, bueno, como nos comentaron en la... Entrevista, que pues mantuvimos Con ellos en Euskal Música Ya que pasaron por aquí dos de los componentes de la banda Más concretamente Jorge Bajo Y Eloy a la batería, nos comentaron Que se van a plantear un poquito tranquilamente Lo que van a hacer a partir del 2017, ya que como te comentaba Anteriormente, con este Sugarayan Cierran época y etapa para Buscar nuevos tiempos Pero eso sí, según nos comentaron también Van a seguir igual de contundentes Igual de cañeros, como han eh, Pues he estado Eh, siempre esta banda, um, Gobernors, en sus cinco trabajos discográficos de este, su supuesta en marcha en 2006 en la localidad guipuzcoana de Arrasate Nos vamos a quedar con dos de los temas uh, para disfrutar en directo, por supuesto Nos vamos a ir con ese directo en la Sala Santana, 27 de Vilo, el 24 de Enero del 2015 Y nos quedamos con los temas titulados, más concretamente Destinuaren, Escutan y Etema, Ilargi, Salchailiak, Son... Gobernors en estado puro, son Gobernors en directo Son Gobernors del álbum Sukarayan, en él te puedes encontrar los clásicos de esta banda como por ejemplo el Kostailu Auchiak, el Crystal Call Batuak o por ejemplo también está el Paradisu Bailará. Y como no, estos dos temas que estamos escuchando, el primero de ellos el tema Dis Destinuaren Skudan, puesto que estamos escuchando los últimos compases del octavo corte del álbum y Largui. Salchailiak Con este álbum nos dicen adiós Pero no hasta siempre Sino un adiós un poquito Digámoslo así cortito Ya que en 2017 regresarán al panorama musical Con nuevas historias, nuevas canciones Y muchas más novedades Así que ya lo sabes Gobernors, su... Garayán, grabado en la Sala Santana de Bilbo en enero de este año 2015. Y ahora nos vamos a ir muy cerquita de aquí, nos vamos a ir hasta Gares Puente la Reina porque nos vamos a ir con Iñaki a la batería, con Aaron al bajo, con Íñigo a la guitarra y con Olaya y Sayoa a las voces. Hablamos de la formación acord que ya estuvieron por aquí, por Euskal Música, por y Ratia para presentarnos este su primer trabajo discográfico y entre otros bares de Iruña estuvieron en en el terminal, un servidor estuvo allí bueno, fue una gozada una hora que se me hizo muy muy corta con clásicos de este primer trabajo discográfico, nos vamos a quedar con los temas Zafar y con la versión, auténtica versión eso sí, más cañera, más contundente como Acord sabe hacer, del tema Ametsbat de Alish Etamayder Música que ha hecho la formación Accord del clásico de Alay Chetamayder a ahora con las voces de Olaya y Sayoa, desde Gares Puente, la Reina, Accord con esos temas cañeros y conduentes, Zafar y la versión del clásico Ametsbat de Alay Eta Maider y nos vamos con novedad Y es que vamos a terminar el programa de Euskal Música por esta cuarta temporada También con una novedad La novedad que nos llega desde Aibar Se hace llamar Puro Relajo y acaban de publicar Lo que es su segundo Larga duración, esta es pa' viejo Ya sabes que el primer trabajo discográfico Lo presentaron aquí en Euskal Música La temporada pasada, esta temporada Como ha salido hace poquito lo que es Este nuevo larga duración no nos ha dado tiempo Pues a invitarles, digámoslo así Para que se pase por aquí por los sexto Estudios de Barriozario y Ratia para presentárnoslo Pero eso sí, en septiembre ya cuando comenzamos eh, La temporada 5 Cuando comencemos la quinta temporada de Usical Música, seguro, seguro que los vamos A tener por aquí para hablarnos de este Nuevo larga duración, mientras tanto Nos vamos a quedar con dos de los temas incluidos En este álbum, caballo, prieto, azabache Y el tema, por culpa tuya, la que se fue Y vámonos, son de los temas Dos de los temas incluidos En el segundo trabajo discográfico de Puro Relajo yo Prieto a Zabache como olvidarte te debo la vida cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa aquella noche nublada y una avanzada me sorprendió y tras de ser desarmado y sentenciado al paredón Y cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente Me aparta ese caballo por educado que no me escapaba y solo pensaba en la salvación y tú me pleto aza también pensabas igual que yo dijeron tira un deseo vapitar yo quiero ser fusilado en mi caballo frito azabache cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución mi voz de manos aste contra el pelotón un tres balazos de mauser corriste hasta vaches salvando mi vida lo que tu hiciste conmigo caballo amigo no se me olvida creo no pude salvar la tuya Hoy la amargura me hace llorar Por eso prieto azabache no voy a olvidarte nunca jamás Muzia, muzia, ando penando en la vida Por causa de tu querer Hago de capa caída Si fueras buena conmigo Yo nunca me emborrachara Pero te gusta picarme Y aunque quisiera aguantarme Eres tuya mi voluntad No te preocupes Por lo que diga Deja que siga Un mundo así Dame tus besos Toma mi vida Que está rendida Solo por ti Dinero en el mundo Dinero maldito Que nada vale Y aunque me miren sonriendo La pena que traigo tú bien la sabes Yo conocí la pobreza Y allá entre los pobres Jamás lloré que quiero riqueza si voy con el alma perdida y sin fe yo lo que quiero es que vuelva que vuelva conmigo la que se fue Está sonando la música de puro relajo con lo que es este nuevo trabajo discográfico Esta es pa' mi viejo Ya te adelanto que en el mes de septiembre cuando volvamos con una nueva temporada de Euskal Música Nos tendremos por aquí por Euskal Música para poder presentar Este nuevo larga duración, 16 canciones Contiene este nuevo álbum, el segundo trabajo discográfico Para esta formación, para puro relajo Y como te has venido dando cuenta durante esta cuarta temporada de Euskal Música en Berriozar y Rati Hemos tenido todos los estilos musicales dentro de lo que se refiere a la música de Euskal Herria Como muestra un botón ahora mismito con esa buena mexicana de la formación puro relajo Y nosotros... Que ya vamos a poner el punto y final al programa Euskal Música por la tarde de hoy Y por desgracia por esta temporada, cuarta temporada de Euskal Música en Berliozar y Ratia Música una temporada que comenzamos el pasado 18 de septiembre del 2014 y la concluimos este jueves 25 de junio del 2015 si nos escuchas en riguroso directo sábado 27 domingo 28 de junio si nos escuchas en repetición en la misma franja horaria qui era tú ignora Gracias, Esquerri Casco, por estar con nosotros cada semana, por compartir con todos nosotros lo que es todo lo referente a la música local, a la música que se realiza en Euskal Arria, en todos sus estilos musicales. Como bien has podido comprobar en el programa de hoy, en la primera parte, pues hemos hecho un repaso eh, de todo lo que ha dado sí, la cuarta temporada de Euskal Música en Berriozar y Ratia. ¡Hola! Y después pues hemos escuchado buenos temas musicales, Anestesia, Gobernos, Acor, Puro Relajo o lo que suena, Skakeitán. Con ellos te vamos a decir adiós, ha sido un placer haberte acompañado durante estos eh, meses en esta cuarta temporada de Euskal música en Berriozán y Radia y recuerda que volvemos... En el mes de septiembre lo que será ya la quinta temporada de Euskal Música. Ya cinco años contigo a través de las ondas del 100.8, a través de las ondas de Berriozani Ratia. Lo primero, dar las gracias. Es que ricasco a todas las casas discográficas por mandarnos el material para poderlo poner en Euskal Música. Gracias a los grupos que empiezan a darse a conocer en esto del panorama musical de Euskalerria. Gracias a todos ellos también por habernos mandado material y por haber estado con nosotros aquí en los estudios de Berriozar y Radioa en el programa Euskal Música. Y gracias a ti por estar al otro lado del receptor, al otro lado del 100.8 de la FM. Y a través de internet, en euskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Recuerda que Euskal Música continúa este verano, ¿eh? Ya sabes que tienes el Facebook, facebook.com, barra Euskal Música, Berriozar y Ratia. Ahí te enterarás de todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Y en septiembre te enterarás en el 100.8, en Berriozar y Ratia. ¡Nos vamos! Gracias, es que es Ricasco, hasta septiembre, agur, a pasar buen verano y a disfrutar de la música local de Uscarerria. Crisa, <música> tal Juan Denis, Should I be? Kaido gozio de la coa,